Y seguimos ya, tú sabes, con la entrevista y directamente de, bueno, este de Puerto Rico, pero no se encuentra ahora en Puerto Rico, se encuentra ahora en Chile, celebrando todavía, nada más y nada menos que el patrón Tito el Bambino, dímelo Tito. Alto Cali de show con Tito el Bambino, el patrón, los bendiga, cuéntame los lacos, que es lo que hay. Bueno, papá, óyeme, te voy a decir una cosa, más contento que tú, yo creo que yo no podía estar el día de, de los premios, pero antes de hablar de todo eso, ¿Cómo te encuentras, mi hermano, de saber, verdad, tú, tu familia y, y, y hacerse realidad de que ganaste? No, estoy súper contento, de verdad que ha sido, yo creo que uno gana no solamente con un premio, sino cuando siente la aceptación del público y estamos felices, de verdad que nos ha dado una bendición muy grande con este disco del Patrón, hemos viajado el mundo y los aplausos que siguen creciendo alrededor de todo Centro y Sudamérica, Que no se me queden ahí, pero todos son súper buenos conmigo y tengo que darle gracias por el apoyo. Y ese premio lo no, nuestro se lo dedico a todos ellos, de verdad que, que trabajaron fuerte, apoyando mi carrera, ustedes en la radio, todos de verdad que mucha gracia hablar. Oye Tito, este pues, eh, yo vi tus comienzos desde el principio, ¿verdad? Viví en Parque Cuestre cuando ustedes pues eran toditos un grupo, lo que eras tú, lo que era esto, lo que era Volteo, lo que era Rey 29, lo que era Omi, ya tú sabes, vacilón total. En lo que era el grupo de Master of Front Ustedes, Titi y Héctor Le dan la oportunidad, son los primeros que abren Un Bellas Artes Después vienen y le dan la oportunidad Son los primeros que abren un Coliseo Ahora tú como independiente Pues ya tú sabes, pues llegas a tu meta de ganarte este premio Vas a Villa del Mar Y arrasas también allá Este, esto es Papito Dios, obviamente, ¿verdad? Que está orando en uno, pues, en ti Pero, wow, ¿cómo lo hace la no, que Con mucha calma, con mucha paciencia, no dejándome llevar por, por la, las malas tentaciones y, y yendo con calma poco a poco, siendo, siendo astuto ¿verdad? en todas la, la, las cosas que uno puede llevar en el camino, ¿verdad? Pero que sobre todo las cosas mando al público, cuando uno ama al público uno, uno siente el, el éxito en las manos de uno porque uno sabe que el público te responde y es la que estamos súper felices porque el público nunca nos ha dejado caer en vergüenza, el público siempre ha dicho presente en mi carrera y eso no O sea, si yo me siento orgullosa, al igual que Tito el Bambino, no tanto porque vivo cerca de él y en Puerto Rico, sino de que cumplimos el mismo día, el 5 de octubre, sino que también Tito el Bambino, tú tú sabes, confía en mí y me dio el tema. Ya tú sabes, nada más y nada menos que El Amor, el 12 de febrero del 2009. Para que ya tú sabes, para que lo estrenara aquí en Alto Calibre, para que lo pirateara por ahí, ya tú sabes, por todas las redes del internet. Y mira, el 2010, un año después, van, Es el, el, el la canción que gana el premio Lo Nuestro. No, la verdad que, que la idea fue la cosa de que toda la gente, ya que el disco nos los habían pirateado, este, una mala jugada nos lo habían hecho un poco de daño, pues yo a todos mis hermanos de la 47, a toda a toda la gente tuya que también tuvieran el preview, que hicieron que la gente le escuchara y que no me la piratearan, porque gracias a ustedes se controló la piratería y solamente cuando se entré a ustedes solamente la gente la escuchaba y podía sentir lo que era el tema del amor y gracias a Dios pues ha sido el tema que, que está arrasando en todas partes. Ahora con tempido perdemos en el mismo camino, estamos súper felices, tenemos muchos proyectos nuevos que yo sé que van a hacer para, para, para bien para mi carrera y nada, acabamos de salir de viña que sobre todas las cosas el público que estuvo en el Festival de Viña salió súper contento. Después que acabamos el show todavía seguimos cantándole media hora porque el público no nos dejaba ir. Y la pasamos súper rico, o sea que estamos súper motivados y dándole fuerza a lo que es mi carrera y viviendo este mundo de, de éxito que para muchos es doloroso, pero para mí eh, me causa bendición, aunque a otros le, le, le, le, le cause mal, maldición, ¿verdad? porque arriba y, y que todos te quieran tumbar la cabeza. Ese es así, ese es así, bro, Tito. Tú sabes que en este negocio, pues ya tú sabes que hay mucha envidia. A lo mejor en otro género, pues verdad, hay mucha unión, pero aquí ya tú sabes que si uno sube, pues el otro le está malo y le quiere echarle el pie a, al otro para que el otro se caiga. Tito, cómo surge sí. esto, verdad, de lo de Miguel Estefan y esto de la canción sobre Haití? Ya tú estabas en Miami para lo de los premios eso había surgido antes de tú llegar a Miami? No, pues mira, gracias a Dios, Miguel Estefan, me había llamado mira, a mi Graciela Público de Miami le había pedido la oportunidad de que yo participara, ¿verdad? Este, eh, que si yo podía, con, eh, yo podía contar conmigo, que es la palabra correcta y obviamente a, a ti y a mí yo no se les voy a decir que no, ese es el matatán. Me dije que claro que sí, que me que yo estaba muy orgulloso y que me sentía muy feliz de, de que hubieran contado con mi participación y de verdad que gracias a Emilio Estefan y a su familia por darme la oportunidad de, de pertenecer a un equipo de, de latinos unidos es una causa tan, tan noble como es ayudar a Haití. Ese es así sabemos que le está sacando el jugo a este disco, la victoria, tú sabes lo que es el patrón y todo lo demás. ¿Cuándo va a salir tu próximo nuevo, tu próxima producción? Y si ya has grabado con algún otro artista para la producción de ellos o tienes algún algún artista en mente para grabar en tu producción nueva, ¿qué es lo que hay? ¿Qué qué que has cuadrado? Bueno, pero por bueno, ahí viene pronto un tema con Darío aquí en Fuertes. Eh, ahora mismo estamos trabajando, pero muy duro, muy duro en antes de te pido perdón y caminando a la posición número uno con el tema de te pido perdón gracias a ustedes públicos los amo y los quiero y los respeto mucho ese es así ya tú sabes oye cuando me dicen esta canción de Daddy Yankee va para el disco de Daddy Yankee Mundial o va para tu disco Tito eh, es una sorpresa Una sorpresa, okay. así que no, no la marcha, vamos, pero tiene que estar pechis ah, bien, tranquilo, pendiente, alto calibre, el helio ocho, olvídense que yo, mi gente, todos esa gente que están en el chat, tranquilo, que después que yo engancho, yo hablo con Tito aparte, tranquilo, tranquilo. Oye, Metito, números de contrataciones, ya tú sabes, para que la gente te sigan contratando, ya que <ríe> nosotros somos los matatanes. Claro que sí, claro que sí, pueden llamar al 787 internacional 547 7257 787 547 7257 ave María ya tú sabes Tito esperemos que sigas ya tú sabes triunfando muchísimo que sigas en Chile te esperamos ya tú sabes pronto que tan pronto usted llega a Puerto Rico nos vamos para Bima nos vamos para allá pa' para pa todos lados a vacilar papá saludos a DJ Jonathan que te manda saludos que también está en sintonía alto calibre y el show gusto el combo así que presenta por aquí te pido perdón ya tú sabes la canción que para que, que, que todos eh, los premios No, oh, klaro que si, sí. sentito uh -huh. el bambino, el patrón con mi hermano, flaco, en alto calibre, reso, o si que le presento, te pido perdón, diodanú. Hoy te vuelvo a llamar, para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que eso a ha sido fuerte, pero el amor...